Por momentos parecía que Ferro descarrilaba hoy, ¿no? Eh, que no era la noche, que se complicaba el partido, pero siguen subidos al tren de las victorias y me imagino que es importante tipo, incluso ganar así, ¿no? Sí, la verdad que como lo decís vos, ¿no? Eh, venía la noche cruzada para nosotros, eh, con un nivel de intensidad por debajo de lo que mostramos siempre, un nivel de concentración bajo también, en todos los aspectos venimos bajo y bueno. Por eso también Comunicaciones llegó a estar, si no me equivoco, 10 puntos arriba en un momento. Y bueno, eh, pudimos cambiar esa mentalidad, la, eh, pudimos poner nuestra energía. Y el último cuarto hicimos una buena defensa y terminamos hablando bien. Está claro que en frente a esta Comunicaciones que hoy parece ser mentirosa esa posición que ocupa, no por debajo de los 10 primeros lugares, eh, con jugadores de mucho renombre. Eh, pero bueno, ¿por dónde pasó crees, ese ajuste que hicieron ustedes? para quedarse con una muy buena victoria por cómo se había dado el trámite y porque además siguen ganando en casa, que donde se están haciendo muy fuerte. Eh, sí, bueno, eh, en sí van pocos partidos lo que va la liga, eh, un día estás ahí abajo, otro día estás arriba, metes un par de partidos, escalas algunas posiciones, creo que recién empieza, creo que todavía no podemos medir para qué está un equipo y para qué no. Así que, bueno, el trabajo de partido nos va a dar en qué posiciones vamos a estar. Eh, hoy pudimos seguir por la senda de tener nuestra casa firme y, bueno, eh, la idea es eso, poner nuestra casa lo más fuerte posible y tratar de, de ganar a una visitante y, bueno, acomodarnos en los puestos de playoff, que eso es lo que buscamos es cierto que falta mucho, eh, pero el presente es muy bueno, digo, de este ferro, ¿no? y da la sensación que siguen teniendo hambre que es lo más importante de un equipo, a pesar de las limitaciones, a pesar de que recién hoy jugó eh, Luciano Mazzarelli con ustedes y a pesar de que tienen fichas libres todavía sí, no eh, recién empieza eh, siempre eh, hablamos eh, este año se nos está poniendo la liga a nuestro favor, estamos haciendo muy buenos juegos, estamos ganando y bueno, eh Tenemos que seguir así, pero bueno, todavía falta muchísimo, no sabemos qué puede pasar más adelante. Eh, pero lo bueno es que el hambre está, no hay que dejar pasar partido no hay que dejar pasar oportunidades y, y seguir por esto, que, que es lo que nosotros queremos y queremos estar arriba. ¿Y qué tiene la Ginestra que te convence, te llevas a varios lugares y siempre respondes, siempre estás al lado de él y, y por ahora la sociedad viene bien? pasa que ya me viene dirigiendo hace mucho tiempo, me conoce, sabe lo que yo le puedo dar y sabe el conocimiento que tenemos ambos ya sea, bueno, él me conoce muy chico a mí eh, a veces no hace falta ni que él me diga algo, solamente con la mirada, yo ya sé qué, qué puedo hacer, qué está pasando, así que eso es bueno para mí para el equipo también, porque también me da la libertad de manejar al equipo adentro y gracias a Dios venimos venimos cumpliendo La última, ¿cómo manejaron la ansiedad de Lucho? ¿Cómo manejaron ustedes el volver a, a sumar a un jugador tan importante como él a la rotación? En lo que además hoy fue un buen debut porque la noche terminó siendo redonda, ¿no? Bien, la verdad que estamos muy contentos por él. Sabemos lo que entrenó para volver a las canchas, sabemos todo el sacrificio que estuvo haciendo porque de agosto él estaba con los kinesiólogos, con el operador físico. Eh, bueno, es un premio a las constancias de él, a no, a no bajar los brazos y bueno. Un jugador más en una rotación es eh, muy importante, ya que se vienen muchos partidos, muchos partidos seguidos, así que contento por sumar un jugador más y contento por él que vuelva a jugar. Gracias, Eva, felicitaciones por la muy buena victoria de hoy. Gracias, no.